Musical. Soy Gorka Rodríguez, aquí hablando con Gloria, que es muy fan de Vanessa Martín, y me dice que se sigue sorprendiendo que cada vez saca mejores y mejores canciones. Ella, Vanessa, ha asegurado que viene disco nuevo, sonidos nuevos, nuevas experiencias, mundos nuevos, productores nuevos. No podemos esperar de momento este adelanto para que vayamos naufragando entre sentimientos. ¿Quién lo diría, Preciosidad de Canción? Vanessa Martín, en Cadena 100. Musical en Cadena 100. Soy Gorka Rodríguez. Mira, el otro día estábamos de comida, unos amigos, y vimos la actuación de la Super Bowl del año de Jennifer López. Y flipamos con que una melodía te haga visualizar punteros láser de color verde. Y esto pasa con esta canción. Te la voy a poner y ya verás cómo visualizas el videoclip. Es el primer número uno de Jennifer López. Seguro que te lleva a los más puros 2000: Waiting for Tonight en Cadena 100. Tsunami, siento el aire e n t r あ mis d e ご、o s e La mente, ん、ぼ、a こ、す、た、ど、み、しゅ、ん、しゅ、ん、しゅ、ん、しゅ、ん、しゅ、ん、しゅ、ん、a ゅ、ん、しゅ、ん、し n ん、しゅ、ん、しゅ、ん、しゅ、l しゅ、ん、しゅ、ん、e ゅ、ん、e ゅ、ん、しゅ、a ゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、し o しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、し e しゅ、e s しゅ、しゅ、しゅ、e ゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、しゅ、し e しゅ、しゅ、し 「うん ピンポー l と一緒に行くことはできないです。 よく見ると。 Musicales Cadena 100, sin duda. Aquí Gorka Rodríguez, he visto un titular que he dicho, lo tengo que compartir contigo. Camila Cabello. ¿Cuál es la razón por la que Camila Cabello, ahora que está soltera, que ya sabes que no está con Shawn Mendes, no utiliza aplicaciones de ligoteo? Y el subtítulo dice: Camila Cabello prefiere conocer a gente de otra manera. Claro, es que si eres Camila Cabello, ya no si eres Camila Cabello, si te encuentras en estas aplicaciones a Camila Cabello, tú haces match. Yo haría match, don o yo, yo no haría match, porque pensaría que es un catfish y le Diría, oye, cúrratelo un poco más, busca la fotografía de otra persona que estás usando a Camila Cabello. Pues ella sí dice que le daba desconfianza quedar con gente, porque, ¿y si se están aprovechando de ella? Porque dio con un chaval que quería ser cantautor y dijo, ay, e l mundo de la música. Mira, Cam Camila, me voy a instalar la aplicación, búscame y aprovechate de mí. Bueno, no te va a hacer falta, porque te voy a incluir dentro de los próximos 45 minutos de música sin interrupción. Te va a encantar. Cadena 100 Music l i a k La m u s i c a en Sevilla está aquí. 105.5. Cadena 100. Cadena 100, Sevilla. Que los precios suben, pues en Feubert los bajamos. Y con los Black Days de Feubert te damos hasta 100 euros en carburante o en puntos de recarga eléctrica al cambiar tus neumáticos por unos h a n k o o k En tu taller Feubert más cercano o en Feubert.es. Porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo. Cope Sevilla y la Fundación Cajasol presentan. Hola, soy Mariani Molina y este lunes 14 de noviembre quiero invitarte a un encuentro íntimo y musical con María Carrasco, una de las artistas andaluzas del momento, donde nos va a presentar su nuevo disco Inmune al dolor, que saldrá a la venta en el mes de diciembre. Será en el Teatro de la Fundación Cajasol a partir de las 8 de la tarde, con entrada libre sin invitación hasta completar el foro. En Radio ECA tienes la formación que necesitas. Para mejorar tu currículo, para encontrar un empleo, para mejorar en el que ya tienes o para sumar puntos en las oposiciones. Te ofrecemos dos títulos oficiales y más de 100 cursos certificados. 57 años de experiencia y cerca de 3 millones de personas formadas avalan nuestro sistema. Infórmate en nuestra web, radioeca.org. Matrícula abierta. ECA va contigo. Cadena 100. Cadena 100. Entérate de lo que pasa en tiempo real. De cómo ganar mil euros. Con Javi y Mar. Interactúa con nuestro timeline. Conoce las tendencias del momento. Descubre más de tu artista favorito. De los concursos. De los eventos. Y como siempre, y escucha la mejor variedad musical. CadenaCent.es. <risa> ¿Conoces a Mateo y Andrea? Cuando estás conociendo a alguien y de pronto te enteras de que eres su segundo plato. Sí, que solo te hace caso cuando el principal le da largas. Pues esto es que te hagan un cushioning, que viene de la palabra cushion, que en inglés significa cojín. Y esa persona es que tiene varios cushions. <risa> Tú dile que a esta vida hemos venido a ser la almohada principal de alguien. Por supuesto. Nada de cojines. Nada de nada. Mateo y Andrea. Cada tarde, desde las 5. Desde las 5, en Cadena 100. En directo en tu radio, en tu móvil y en tu altavoz inteligente. Sonando. Estira un poquito más la sobremesa de domingo. Va a merecer la pena, te lo aseguro. Soy Gorka Rodríguez. Vamos a darle caña a los temas de Fito, Backstreet Boys y Camila Cabello en estos 45 minutos de música sin interrupción. ¡Cállate! Musical, vaya disco completo, el último de v e r e t Resiliencia se llama. Canciones de toda la vida, colaboraciones, temas inéditos. Me lo he escuchado entero y he elegido esta porque así siente el amor v e r e t Diablo junto con Estopa encadena 100. Y no tenía que hacerse y se hizo la dura. Yo nadaba por verla pisar de la bruma con una copa en la mano. イルミネーションのように見えます o エキ psabas la luna、generabas corriente, no había ninguna duda。Tú me diste la mano, yo giré tu cintura.Y los dos n o leímos como literatura.Y aunque vengas l i r a Variedad musical en Cadena 100. A ver, cosas bonitas que dan las redes sociales. Porque me ha escrito Teresa, que me dice que me escucha todos los días, y aunque hoy está un poquito malita, pero que se siente ya un poquito mejor. Me alegro. Luego Isaac, que me dice: Aquí disfrutando de la tarde contigo en Cadena 100. Los domingos son mejores con tu voz, tu música y tu corazón. Vaya cosas bonitas que me decís. ¿Está siendo buena tarde? Pues mejor que se va a poner. Se encarga él, Antonio Orozco. Lo que tú quieras hoy en Cadena 100. Sin interrupción. 45. ¿Solo? En cadena 100. Musical Encadena 100. Bueno, te voy a contar cómo se gestó esta canción. Elton John coge el teléfono, llama a Britney y le dice: Britney, ¿por qué no pones voz a este clásico de Hold Me Closer, esta nueva versión? Y Britney dijo: No me puede venir mejor. Así sale esta canción: Elton John y Britney, Encadena 100. La mejor variedad musical, Encadena 100. Soy Gorka Rodríguez y he descubierto que me gusta algo. Yo pensaba que me conocía al máximo. Me gusta sonar de fondo, porque me están enviando fotografías desde el estadio de Zaragoza que están celebrando el cumpleaños de Emi y estoy sonando de fondo. Pedazo de catering que se han preparado, pedazo de tarta. Muchísimas felicidades, Emi. Te voy a dar una canción que al final ayuda a ir soltando y ser más feliz, que te lo mereces. Let her go, Passenger, Encadena 100.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 Inmaculada desde Badajoz, desde Cáceres, que me dice. No, desde Badajoz, Extremadura, que me dice que ella ya ha empezado a trabajar, que la semana ha empezado para ella. ¿Qué pasa, que es la única que trabaja? No, para todos los que estáis trabajando, Pablo Alborán, Aitana y Álvaro de Luna, llueve sobremojado e n c a d e n a 100, disfrutadlo. o q i é n es el arma más letal? ¿Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te va? Variedad musical en c a d e n a 100. Yo, cuando grito así, es que me da la sensación de que tengo a Michael Jackson aquí al lado y tengo que dar paso a más, a más artistas. Soy así, de soñar. Soy Gorka Rodríguez y me voy a ir despidiendo porque ya tengo en el estudio a mi compañero Iván Torres, que te va a ofrecer 45 minutos de música sin interrupción. e s p e r a un momento, le voy a c o t i l l a r a ver qué. <ríe> yo sé que luego lo dice él, pero yo prefiero c o t i l l a r l e un poco y te lo voy adelantando. Bueno, que viene m e l e n d i que viene David Guetta. Bueno, te va a encantar, te va a encantar lo que te va a ofrecer. Yo vengo a las 12 y a las 12 seguimos con la mejor variedad musical. Soy Gorka Rodríguez, se te quiere, adiós. Cadena 100 Music League.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 Fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos y con la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos al cer. El picoteo más saludable. Tu ortopedia de siempre, como nunca. Ortopediamimas.com. Ortopedia online, líder en precio y calidad. Asesoramiento personalizado y concertada con el Servicio Andaluz de Salud. Andadores, scooters, sillas de ruedas y paraducha. Rampas, cavas articuladas, grúas de traslado. La Ortopedia. Online de confianza en Andalucía para particulares y profesionales. Ortopediamimas.com Cadena 100. Cadena 100. La mejor variedad musical. Seguirnos en las redes sociales solo pueden ser ventajas. Consigue entradas para los conciertos que más te gustan. Entérate de las últimas novedades. Participa en nuestros concursos. Ven a ver de cerca a tus artistas favoritos. También podrás ganar mil euros cada día y mucho, mucho más. Estamos, Estamos en, en tus redes, redes sociales preferidas, preferidas y en cadena 100.es. Cadena 100.es. Y si mañana te preguntan, ¿qué radio escuchaste ayer? ¿Qué vas a decir? Escuché Cadena 100. Escuché Cadena 100.、Y、escuché Cadena 100. Si te preguntan, Cadena 100. En tu radio, en tu móvil y en tu altavoz inteligente. ¿Tonendo? Yo soy Iván Torres y estoy a punto de ponerte la canción que ha unido a Eros Ramazzotti y a l e j a n d r o s a n c i e n también un número uno de c h e r o Julieta Venegas en 45 minutos de música sin interrupción. n c á l l a 誰 45 minutos de música sin interrupción. 45 en cadena 100. Es la mejor variedad musical y estoy preparándote una canción de Robbie Williams, un tipo que acaba de llenar esta misma semana y durante dos noches consecutivas el Royal Albert Holt. Antes fue unambulista y me gusta la vida en Cadena 100. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, primavera de brazos abiertos. Las canciones que no son mentira, 日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日 e 日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎日毎 d 毎 n d e no s 日毎日毎 e el viento, d 日 n d e los sueños no 毎日毎日毎日毎 サイズでサイズを見つけたら、た Con la mejor variedad musical. Mañana mismo grabamos con él uno de esos conciertos acústicos e íntimos que nos encantan. De cerca con Cepeda, nos cantará esta, n e n e En Cadena 100. has dejado todo por hacerme un nombre. Yo me fui pa'l centro sin perder el norte. Tú tan preocupada con un por f a v o no corras con el coche. Yo quiero volver al cena que se enfría. Quiero que recuerdes todas mis manías. 全ての愛のために全ての愛のため 何 どうしても。 En cadena 100 con la mejor variedad musical. A veces pasa, la música evoca tantas cosas que puede recordarnos a esa persona especial, incluso cuando la relación ha terminado. Por eso nos canta Manuel Turizo aquello de que está oyendo las canciones que un día me dedicaste. Llega el momento, bachata. ロキシモン 《そうなる》 Mejor variedad musical. Me escribe Carolina Vega desde Las Negras, en Almería, pidiéndome una canción de su artista favorito, Juanes. Está emocionada porque está ya preparando por fin su nuevo disco. De momento, en Cadena 100, te pongo su última colaboración con los chicos de Morat 506. Y después, un gran número uno de Lady Gaga, que sé que te gusta. Gracias. La... Mejor variedad musical, estaba viendo el revuelo que se ha generado en torno a mi paisa, no Iker casi l ¿eh? l a sé lo que tenemos los demóstoles que hacemos piña. Y es que ha insinuado que podría volver al terreno de juego a través de un vídeo en sus redes sociales. Está claro que todo esto tiene que ver con ese proyecto que se trae entre manos de la Kings League con Gerard p i q u é o Iván Llanos, Ivá y Ivá y Llanos, entre otros. La fecha de la que se ha hablado es mañana lunes, así que no tendremos que esperar mucho para saber qué esconde debajo de la manga y para lo que vas a tener que esperar muchísimo. Menos es para disfrutar de los próximos 45 minutos de música sin interrupción que llegan con dúos increíbles, pero de verdad, Bisbal y Sebastián Yatra, de k i d l a r hoy, Justin Bieber o Ana Mena y Belinda. ¿No e s que ayer compré una fragancia en tusmejoresfragancias.com? ¿Y cómo la pruebas? Tú compras las fragancias. Te llegarán cada una con una muestra. Si te gustan, te quedas las fragancias. Y si no te convencen, las devuelves gratuitamente. Fácil, ¿verdad? Fragancias tan increíbles como Farala, Brummel, Amici, Sportman. Tusmejoresfragancias.com. Y prueba primero. La mejor variedad musical en Sevilla está aquí. 105.5. Cadena 100. Cadena 100, Sevilla. Cope Sevilla, la Fundación Caja Rural del Sur y c e u Andalucía presentan la cuarta edición de su concurso de campanilleros villancicos y canciones de Navidad. Si tienes un coro de más de seis componentes, puedes participar y ganar importantes premios en metálico. Bases e inscripciones en campanilleroscope.com. Anímate y participa. ¡Atención! Nueva t i e n d a de muebles en Sevilla, Andaluza de Muebles a u l e t A partir del 3 de octubre, con precios de fábrica en sofás, colchones, dormitorios, salones y juveniles. Recuerda, a partir del 3 de octubre, Andaluza de Muebles a u l e t En Polígono Store, Sevilla.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 La mejor variedad musical en tus manos. c a d e n a 1 0 0 e s Sabemos qué es lo que más te preocupa a la hora de conducir, pero tranquilidad, porque Maramate tiene el truco infalible. ¿Tienes una cita? Si quieres triunfar, hay cosas que debes evitar. Mateo y Andrea saben cuáles son las peores frases en una cita. ¿Y tú? ¿Irías a un restaurante digital? Maluma acaba de abrir el suyo propio, una nueva cadena de restaurantes. Te dejamos la noticia ampliada en c a d e n a 1 0 0 e s Entérate de lo que pasa en tiempo real. Conoce las tendencias del momento. Descubre más de tus artistas favoritos. Noticias, concursos y mucho, mucho más. Cadena 100. e s En la radio. En Cadena 100.es. En tu smartphone. En la TDT. Y aquí. Pon Cadena 100. Sonando ahora Cadena 100. En tu móvil y en tu altavoz inteligente. s o n m e n d o Yo soy Iván Torres y aunque el reloj marque las 7 menos 8 minutos de la tarde, tienes que saber que son las 12. Sube el volumen que llegan Ana Mena y Belinda en 45 minutos de música sin interrupción. Cadena, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte. I could h a v e I do the same thing. I told you that I never would. I told you I d c h a n g e Even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. need you to stay. Y、es normal que David Bisbal haya alucinado con algunas de sus fans. Y es que el próximo 19 de noviembre celebran e Almería ese concierto especial por sus 20 años de carrera. Y ya hay fans haciendo cola para entrar las primeras. Madre mía. Le escuchamos con Sebastián Yatra. Y a partir de hoy, en cadena 100. Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo. Cuanto más me dicen, no más intento enamorar. Mejor variedad musical y nos encanta ponerte canciones eurovisivas como el snap de Rosalind. Está a punto de sonar justo después de este recuerdo de Alex Upago y Amaya Montero. Sin miedo a nada, encadena 100. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. ず e と思い出すことはありません。 きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、き e と、きっと、きっ u e r と、きっと、きっと、きっと、き r と、きっ e きっと、きっ e きっ u きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、きっと、き e と、きっと、きっと、きっと、き t と、きっと、きっと、きっと、きっと、e っと、きっと、きっと、き e と、きっと、きっ o きっと、きっと、きっと、 ピンポーンと一緒に食べる e とができます。 サンティエンステフレッシャーとアルペルティー。o、si、a, a mi favor vuelvo a ver brillar la luz del sol Mamma! o -hmm. mm -hmm. Your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. people before En Cadena 100. Se puede cantar y tocar el piano debajo del agua, pues está claro que las leyes de la física no lo facilitan, pero Harry Styles lo ha conseguido. Bueno, es todo un poco posture, uno de sus últimos vídeos publicados en las redes sociales. Ya está sonando su Late Night Talking. Y también tengo preparada a su compatriota Adel e o a Marca Antoni para que le dé un poquito de ritmo a esta tarde de domingo aquí en Cadena 100. ¡Gracias! Cadena 100 suena la mejor variedad musical. Si ya te está entrando la típica pereza del domingo tarde pensando que mañana ya es lunes, recuerda que desde las 6 de la mañana y hasta las 11, no importa a qué hora te levantes, estarán por aquí Javi, Mar y todo su equipo para acompañarte con todo lo que necesitas: humor, entretenimiento, información y, por supuesto, la mejor variedad musical. ¿Cómo está aquí yo te pongo? La nueva de Fangoria en Cadena 100. 45 minutos de música sin interrupción. 45 en cadena 100. Yeah, I don't feel、like doing もう、この後。 donde suena la mejor variedad musical. Estoy preparándote los próximos 45 minutos de música sin interrupción, donde Ed Sheeran va a ser uno de los protagonistas con su nuevo tema, Celestial Ed Sheeran, que por cierto. También ha sido protagonista en nuestra página web, e n c a d e n a c e n e s donde te hemos hablado de esa misteriosa publicación en Instagram, en la que se despide hasta el año que viene, hasta 2023, y que, por cierto, se ha convertido en su única publicación porque el resto han desaparecido de su perfil. Si quieres saber un poquito más de las razones que le han movido a hacer esto, entra en nuestra página web. Por cierto, que también sonarán temas de SIA, Manuel Garrasco o Rihanna, entre muchos otros. En nada, aquí. De su vida en la historia increíble de un hecho sobrehumano. No es una nueva serie, son los premios Buenos Días Javi y Mar por un mundo mejor. En Cinfa, el laboratorio más presente en los hogares españoles, buscamos a los auténticos héroes de este año. Premios Buenos Días Javi y Mar por un mundo mejor. Nominaciones abiertas en Cadena 100.es. La mejor variedad musical en Sevilla está aquí. 105.5. Cadena 100. Cadena 100 Sevilla.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 En tu Radio en tu móvil y en tu altavoz inteligente. Sonando. Yo soy Iván Torres, y aunque ya es noche cerrada en todo el país, te voy a poner a Coti con Antes que Ver el Sol a Ed s h e e r a n con su nueva canción o este Give Me Everything de Pitbull y l o en 45 minutos de música sin interrupción. ¡Cadena!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 Night. 「私の声を聞いてくれます」 Por variedad musical, e d s h e e r a n ha decidido desconectar temporalmente del show business y de las redes sociales. Estoy pensando que es posible que sea para disfrutar de estas navidades tan especiales con sus hijas, que son muy pequeñas. Esto es Celestial Encadena 100. We It gets dark when the world's too loud. And things don't look up when you go. Cadena 100, aquí suena la mejor variedad musical. Y cuando uno piensa que es de los poquitos que está trabajando un domingo a estas horas, me escribe Marcial que está con sus compañeros Miquel, Andrés y Josep trabajando en la seguridad de la T4 del aeropuerto de Barajas. Es que, claro, los vuelos no solo no paran, sino que hay muchos más en fin de semana. Para vosotros, esta canción que ya está sonando y que seguro que os habéis bailado de fiesta alguna que otra vez. c o l o m b Eric Pris, en Cadena 100. もう一つの緑が緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の緑の������������������������� じゃあ、ありがとうございます。 あせの God, I gotta have... ノンストップ La mejor variedad musical. Ahora mismo en San Francisco son las 11 y 22 minutos de la mañana del domingo y cuando llegue la tarde, Pablo Alborán estará ante el público en uno de esos conciertos que está ofreciendo por Estados Unidos. Se está convirtiendo en uno de nuestros mejores embajadores. Aquí suena Carretera y Manta. Es cadena 100. Carretera y Manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道 a は、もう一つの道具は、もう一つ a 道具は、もう一つの道具は、もう一つの m 具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう a つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう p a の道具は、もう c つの道具は、もう一つの道具は、も a l つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具は、もう一つの道具 a もう一つの道具は、もう カルテラに満た、じゃのうフレのうるこらずん、にんきゅうりんどんぷん、しんゆえべきゅうえば、あっ、 クエスチョン That's d e it. 45 minutos de música sin interrupción. 45 en Cadena 100. si c e n encuentras la mejor variedad musical. Estoy preparando una canción de Mariah Carey que se ha convertido en escritora de cuentos infantiles navideños. Suena enseguida con una de sus canciones no navideñas, ¿eh? todavía no. Antes, Maroon Five en Cadena 100. 45. Maybe I'm barely alive Maybe you e taking my shit for the last time crazy where every other girl you meet is f o o g a z y i'm sure them other girls were nice enough but you need someone to spice it up so who you gonna call party party c o m e a n d r e v i t up like a harley harley why is the best food always forbidden、uh -huh. i'm coming to you now doing 20 over the limit the red light red light stop, stop. i don't play when it comes to my heart let's get it though Encadenación con la mejor variedad musical. Son muchos los nombres de los que se está hablando para la inauguración de ese Mundial de Fútbol de Qatar, un torneo que ha causado mucha polémica precisamente por el lugar donde se celebra. Desde el tema del cumplimiento de los derechos humanos y a niveles mucho más banales, el precio del alcohol en el país, que es algo prácticamente inasumible y que además. Solamente se va a poder consumir unas tres horas antes y una después de cada partido y en lugares muy concretos. Bueno, pues Dual Ipa era uno de los nombres que se barajaban para esa fiesta inaugural y ella misma ha declarado a través de las redes sociales. Que no, que no piensa viajar a un país como Qatar. Veremos con qué actuaciones musicales nos sorprenden en ese acto inaugural que tiene lugar en tan solo unos días. Yo, mientras, voy a prepararte a una artista de la que sí se está hablando y mucho para ese evento, Shakira. También a m a n o l o García o a nuestra querida Anato Roja en los próximos 45 minutos de música sin interrupción. n、mm, e esto me encanta! Y esta también. ¿Qué haces? Probar fragancias de tusmejoresfragancias.com. Te compras las que quieres. Te llegarán todas con una muestra. Si te gusta su aroma, te quedas las fragancias. Y si no, no pasa nada. Las devuelves gratis. ¡Hala! Y son buenísimas. Farala, b r u m e l Caramelo, Tito Bluni. Tusmejoresfragancias.com. Y prueba primero. La mejor variedad musical en Sevilla está aquí. 105.5. Cadena 100. Cadena 100 Sevilla.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 La mejor variedad musical en tus manos. c a d e n a 1 0 0 e s Escucha la mejor variedad musical en tiempo real y disfruta de los contenidos de esta semana. Sabemos qué es lo que más te preocupa a la hora de conducir, pero tranquilidad, porque Maramate tiene el truco infalible. Ya conocemos a los ganadores de los premios Antenas de Oro 2022. Alaska es una de las galardonadas por su papel de presentadora en Cine de Barrio. Y si hablamos de premios, tenemos que hablar de los Latin Grammy. Se entregarán el próximo 18. De noviembre en Las Vegas. Carlos Vives, con cinco nominaciones, será una de las actuaciones de la noche. Esta semana, en Cadena 100.es, te dejamos los estrenos de la semana: El Chotis de Rosalén, Pichi, la segunda parte de Soraya que vuelve al dance, el nuevo disco de Beret Resiliencia y Pablo Alborán y María Becerra juntos, como amigos. También te contamos que Ed Sheeran y Eminem actuarán en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2022 y que Camila Cabello estrena su canción navideña I'll be home for Christmas. Y ya que hablamos de Navidad, no te pierdas la que se ha liado en redes. Un joven ha revelado el gordo de la lotería de Navidad un mes antes del sorteo. Como ves, aquí hay de todo y para todos. Por eso es tu web favorita, cadena 100.es.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 En tu radio, en tu móvil y en tu altavoz inteligente. Sonando. Yo soy Iván Torres y estoy terminando de dar forma a lo que está por llegar: Manolo García, Benson Boone o este Duele el amor de a l e Sintequiana Torroja en 45 minutos de música sin interrupción. Duele el amor sin ti, Benson. <musical. S 2> Sunday mornings were your favorite.I used to meet you down on woods quick road.